En el capítulo anterior de Un marxista, La corte del re y Mauricio. Disculpame, querido, soy Graciela Borges y te quería avisar que no pudimos conseguir los audios del capítulo anterior porque mi nene, Juan Cruz, estaba encargándose de, de grabar. Y bueno, nada, parece que tocó un botón equivocado. Y paso un montón de videitos viejos de Jugate conmigo con la compu de arriba que no hay que tocar. Hay un cartel que dice no hay que tocar. Bueno, viste cómo es Juan Cruz. Pero no te preocupes, yo lo reemplazo c o n una excelente actuación que repito del Bafisi de este año. Has visto la lluvia caer sobre el techo de tu casa, tu sexo, tus manos, el aliento a perro que tenés por no cepillarte los dientes. Y todo eso desvanecerse en el medio de la niebla. Esa era la actuación, querido. Si quieres, puedes pasar al capítulo de hoy. m e j o r v a m o s al capítulo del día de hoy. Que me dijeron que les iba a mostrar t o d a l a j o d i e n d a todos los e entre meses, todo, mi niño, bailando, bailando, bailando. bailando. Los fines de semana largos son apenas una excusa para darte cuenta de lo realmente triste que estás en la vida. Y eso pasa porque te cae la ficha de que no podés ir a ningún lado, ya que no hay ninguna fiesta cerca y que la mejor opción es ir a ver la nueva de Pixar con tu vieja. Pero por eso, hoy vamos a dar un capítulo de los menos notables de esta serie intrascendente, momentos antes de que Josema vaya a tener un extraño encuentro con nuestro actual ministro de Economía. Todo eso en este humilde. De sketch que hemos llamado un marxista en la corte del rey Mauricio. o a、ah, o、oh, d a m e mi profe! No entiendo que tiene que ver este muchachico tan apuesto que usted me ha indicado, pero es necesario que me unten este extraño aceite que consiguió mi profe. ¡Claro que sí, Josema! Yo entiendo tu estrechez de miras latinoamericanista, pero esto es lo que se usa en l a fiesta a las que estás a punto de asistir. r p e r o mi profe! ¡Estoy aquí todo desnudico! Como la naturaleza me trajo al mundo y no Dios, porque yo no creo en Dios. Y Lo único que tapa alguna parte de mi cuerpo es este monico que usted me ha colocado con alguna dificultad. Pero j o s é m á s evidente que la fiesta a la que asistes requiere que vayas lo más parecido posible a un stripper de verdad. Por eso también te pasé esos cassettes con música de los ochenta para el baile posterior a tu presentación. Ay, mi niño, que son los ochenta, mi padre. Yo qué no entiendo. No entiendo. Ah, ah, cierto. A veces me olvido que venimos de la Cuba de la década del sesenta Por las averiguaciones. Que he hecho los 80 fueron una época supuestamente celebratoria en donde en este país, la Argentina, hubo bandas con mucho frío como suéter o agrupaciones musicales que trataban de entender sencillos fenómenos físicos como c e r u g i r á n Pero... Pero, pero eso es lo que está diciendo. La hora me río porque es inentendible, mi profe. ¿Usted quiere que me adapte rápidamente al ritmo de vida de un argentino que, por lo menos, recuerda las últimas tres décadas de este país tan hermoso y con tanta abundancia de recursos? Silencio, tu pobreza te hace repetir el lugar común del hombre burgués. Y tienes que ser más que eso, Josema. Tienes que entender que tu destino es el de infiltrar a la familia Macri y desarmar la lógica siniestra de este gobierno desde adentro. ¿Infiltrar? ¿A qué te referís con infiltrar? r c l a r i s a ¿Pero qué es lo que hace, muchachita? ¡Qué lindo que haya venido, mi j o v e n c i c a ¿Y qué haces aquí, c l a r i s a Nadie te invitó.、Eh, decidí visitarlos a ver cómo estaban. Y encuentro a este señor que parece un alemán que vio el ascenso del nazismo untándote aceite de bebé Johnson mientras、ah, vos tenés un moñito puesto cual、okay. stripper en el cuello. ¿Qué es todo esto? n a d a que te interese, c l a r i s a Ahora vete, tenemos todavía mucho para hacer. Clarissa. No quiero que piense mal, m í Pero esto e parte de una misión importante que pude salvar el comunismo cronoexistencial,、uh, mi niñica. No, no tenés nada que explicarme. Yo venía con estas facturas para que me cuentes más de tu vida y charlar, tomar unos mates, pero ahora veo que estás más volcado a la celebración fetichista de tu cuerpo antes que al pensamiento. c h、eh, a u nos vemos, ¿eh? ¡Ay, mi profe! ¿Qué es lo que ha pasado, mi profe? Cariza no entiende que soy un instrumento de la causa, no un ideólogo como usted. Me dan ganas de.、Ir. No, no, no, no. Sí, no, no, me dan ganas. No, no, no, no, que estás desnudo sí, y el sí, aceite puede saltar para sí, todos sí, lados. Sí, sí, sí, ahí no, va. No, ahí va. Vamos. Qué triste que estoy. Qué triste que estoy. Cariza me ha visto todo untadito. Qué triste que estoy. No soy solo cuerpo. No. Qué triste. Pero qué triste. Pero qué triste. Pero qué triste. Pero qué triste. u y u y u y ¡Increíble! c l a r i s a fue para comenzar una onda con Josema y lo encuentra preparándose para infiltrar una fiesta organizada por Alfonso Pratguy. El profesor e Strazonovich, obsesionado con embadurnar su cuerpo, lo aleja más de la posibilidad de un amor intelectual que piense desde las trincheras antes que por una acción concreta que lo deje como un soldado desnudo y con un monito puesto. Las confusiones amorosas no tardarán en resolverse, sobre todo porque la semana que viene no es feriado largo. Y habrá más tiempo para pensar en la serie más deplorable de la historia del bloque occidental: un marxista en la corte del rey Mauricio. Puedes revisar todos los capítulos http2barra2.no sé marencoche.wordpress.com, que que revisar en dónde, me dijeron que es la movida y la jodienda, la jodienda. todos movida los sé la la la